Queremos conocer a las personas que van de candidatos a las próximas elecciones de noviembre próximo y es por ello que tenemos en la línea telefónica a la ex delegada presidencial, la señora Sofía González, fonaudióloga por lo demás. ¿Cómo estás, señora Sofía? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien, Sandro, por aquí, en un lindo día para el interior de nuestra región. Hay solcitos sí que está rico está? por acá. ¿Dónde está? En Calera, en la Calera. Yo trabajo por acá, pero el hospital, así que me pegué una arrancadita, que es la hora de almuerzo para poder conversar ah. con ustedes eh, en este en este día tan lindo, y lo está escuchando, yo quiero decirte. Este, me encanta Miguel Bosé. Sí, Así sí, segura. Sí. Si Qué es una... sí, <risa> bien. Tremendo sí, artista es, pues. me encantaría que lo fuera. Tremendo artista, pues. Conversamos con sí. Sofía Alejandra González Cortés, Sofía González, usted dice, "Oye, me suena ese nombre. Ella fue delegada presidencial, <risa> trabaja en el BI Provincial ahí en La Calera Quillota, ¿o no?" No, en el Hospital de La Calera, eh, el BI Provincial está ahí en Quillota. Este sí. es el hospital Desde la comuna de La Calera, estoy aquí ejerciendo como fonaudióloga, okay. eh, principalmente ¿cierto? En, en lo que he hecho siempre, que es eh, impulsar la inclusión. Yo soy especialista en autismo, volví a lo mío, Ay, estoy súper contenta, pero también con nuevos desafíos a propósito de lo que ustedes están contando de esta candidatura a, de, a diputada en el Distrito 6. Usted reside es en Quillota. El interior de la región. Sí, sí, <risa> usted reside en Quillota eh es nacida en Valparaíso por lo demás pues treinta y siete años disculpe que diga la edad eh una destacada. No, ni no un problema, ni no un problema, por favor. Y hoy es candidata a diputada por el distrito número 6 es decir, a la gente que nos escucha aquí en Quilpue, en Villa Alemana, en Peñablanca, en Limache, en Ormue, a la gente que nos escucha en Quintero, en a la gente que nos eh. escucha en Puchoncabí, van a poder votar por usted si así lo desean. Eh ¿Cómo, okay. ¿Cuáles son los delineamientos de la de la candidatura, señora Sofía González? Oye, mira, yo contarte primero que, sí, pero yo, yo nací en Viña. Ah. Mi, la, la familia de mi madre es porteña, además, entonces, bueno, en ese tiempo, hace imagínate, por 37 años atrás, eh, el poder estar, la, la, la cercanía con la familia era súper importante al momento, en este caso, de tener bebé. Mi mamá optó por tenerme ahí allá, pero la verdad es que ligerito nos vinimos de vuelta aquí a Quillota, así que yo me considero quillotana, ¿No? Toda mi vida ah. por acá. Eh, y bueno, hoy día con este desafío que, como te comentaba recién, nos sumo con harta humildad, con mucha fuerza también, porque entiendo cuál es el, el desafío que tenemos por delante. Hoy día necesitamos un parlamento que acompañe, en este caso, las transformaciones que podamos impulsar desde un gobierno. Bueno, mi candidata, además, es la candidata Janet Jara, eh, y al igual que ella siendo una mujer de esfuerzo, ¿cierto? Yo vengo de una familia de profes eh, a la que no se le ha regalado nada, entiendo, lo importante es que haya personas comunes y corrientes en cada espacio de decisión. Así que bueno, este estos lineamientos principalmente están vinculados a lo que ha sido mi trayectoria, mi experiencia en materia educativa, en inclusión, en seguridad laboral también, eh, ¿por qué no decirlo? Eh, respecto de materia de seguridad, me tocó hacerme cargo de eso, también en la región, conozco bien la ¿Dónde están algunos de los de los énfasis o de alguna de las fallas que también existen en nuestra instituciones y por supuesto también tenemos ahí algunas propuestas en materia eh, de, de emergencia no de respuestas a la emergencia que fue algo que también me tocó eh, enfrentar así que son al menos cinco o seis ejes los que estamos planteando eh, con propuestas muy concretas porque a propósito de la experiencia que tuve también eh, tengo la capacidad de poder identificar qué es lo que hay que mejorar Sofía González, señoras y señores candidata a diputada por el Distrito Número 6 ella es militante del Partido Comunista de Chile y hoy es candidata a diputada por el Distrito Número 6 eh, Seguridad Laboral materia de emergencia y acompañar o acompañar en el Parlamento eh, a Janet Jara por lo demás si es que llega a ser Presidenta Eh, ¿Cómo toma esta decisión? ¿Por qué toma esta decisión, Sofía, de ir como candidata a diputada? Mira, siempre estas decisiones no son de un día para otro, digamos. No. ¿eh? Recorrido, hay una experiencia, como te decía recién, yo ya fui candidata a diputada en las elecciones anteriores, salí segunda eh, mayoría en la lista, pero a propósito del sistema que tenemos y de abajo, queremos que eh, ahora tenemos la posibilidad real eh, con Con un con un camino recorrido con una experiencia acumulada que eh, yo asumí con eh, mucha responsabilidad tenía cierto que estar disponible para una nueva eh, una nueva candidatura esto fue conversado con, eh, con mi partido por supuesto conversado con la familia imagínate esto es pues, algo que también requiere de harto de harta generosidad de parte de mi hija, de de mi compañero de vida de mi familia así que bueno es una decisión compleja eh, no es tan fácil ¿eh? para quienes eh, asumimos estas tareas pero eh, lo hago con harta convicción, con harta humildad y con harta sentido de realidad. Yo creo que lo que tenemos enfrente en nuestro país es algo que tenemos que, que mirar con, con mucha valentía tenemos dos caminos o alternativas de, de futuro y yo no tengo ninguna duda en que la propuesta que hace Janet Jara es la que nos va a permitir eh, crecer a todos y a todas. ¿Y ¿Cuáles son las solicitudes de los vecinos del distrito 6, Sofía? Uy, mira, aparte de lo que ya te he mencionado, que pudiesen ser ciertos temas eh, más vinculados en materia nacional, es muy importante que pongamos ahí atención en materia de transporte. Creo que hoy día eh, no puede ser que se sigan tomando decisiones en Santiago respecto de eh, la movilidad de nuestra región. Imagínate, tenemos problemas en Villanueva, en Valparaíso. Imagínate lo que significa para los sectores rurales, digamos. Yo vivo en una comuna donde está separada por una carretera y a veces la gente no tiene cómo cruzar digamos o la micro pasa no sé cada media hora por cierto sectores en fin el tema de transporte en materia de poder fortalecer también la infraestructura para eh, avanzar en temas hídricos eh, poder abordar elementos vinculados a la vivienda eh, al aumento del, de los de los eh, de los empleos en fin son muchos eh, los elementos porque además imagínate el distrito 6 que de después para acá digamos claro. son 26 comunas así es todos muy diferentes, desde el Valle de la Concavo al Valle de Petorca, eh, la provincia de Quillota, Amarga, Marga, Quintero, Chunca, bien. Entonces, si tú me dijeras, bueno, cuáles son los elementos además de lo ya mencionado, seguridad, cierto, trabajo, economía, que llegue más eh, recursos a sus mesas, por supuesto que está en materias de transporte, de escasez hídrica eh, y también en materia de cuidados, eh, considerando que eh, llegar muchas veces para las mujeres de sectores interiores en nuestra región hacia las grandes urbes es un tremendo tema, digamos. Exactamente. Especialmente para mujeres que tienen hijos, por ejemplo, con alguna discapacidad o con alguna necesidad especial. Eh, es tema, digamos, pareciera que no, pero pero es tema. Es la can una cantidad de comunas que tiene el distrito número 6 sí. imagínense, se unen tres valles que son maravillosos, Petorca por el lado norte, Marga Marga, sí aquí al lado del, del mar y el concagua uh -huh. en el límite con, con argentina y más o menos los temas son como unánimes no mm, sí si ¿Sí? sí, efectivamente cada cada comuna cada provincia con su realidad digamos Pero mira, sin ir más lejos, hoy día tenemos eh, un tema que está sobre la mesa a propósito de la preocupación que hay de la apertura del hospital eh, de Marga Marga, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal? Es que se hace una estructura sin planificar, por ejemplo, materias de transporte y de conectividad. Eso mismo está pasando al interior de nuestra región, pasa en Petorca, pasa en Quilleta, pasa en todos lados, entonces claramente estamos ante eh, una situación en que poder descentralizar o llevar, acercar a los territorios la toma de decisiones es súper importante. Yo creo que eh, si nos ponemos a, a, a buscar cada una de las dificultades que se encuentran en este en esta eh, en este distrito vamos a llegar a un punto común que es la necesidad de que cuenten con autoridades con calle Y yo creo que eso es algo que se caracterizó mi gestión digamos. Estar en la calle, escuchar estar donde hay que estar y con eso buscar soluciones para situaciones que son cotidianas que a veces no requieren de tanta inversión ni de tanto ni de tanta pomposidad, pero que sí pueden cambiarle la vida a las personas, de Sofía González Cortés, candidata a diputada por el distrito número 6, señoras y señores, ex delegada presidencial, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde desde el Hospital de la Calera, donde trabaja como fonoaudióloga por lo demás, es magíster en educación y política chilena, militante del Partido Comunista de Chile. Y vamos a trabajar, dice ella, apoyando, lógicamente, a la señora Janet Jara. Oiga, eh, la experiencia como delegada presidencial es uh -huh. imborrable, Sofía. ¿Cómo? Disculpa, que y justo te contó. La experiencia es... que le ha dejado haber sido delegada presidencial tiene que ser imborrable, debe ser maravillosa esa experiencia a nivel regional. O sea, es tremenda experiencia, la verdad es que eh, cuando tú... Se toca, ¿No? Asumir una tarea, una responsabilidad como esa, eh, también se se entiende porque hay algunas cosas que no funcionan como esperamos que funcionen. Y la verdad es que esa experiencia a mí me gustaría y creo que tengo el deber de llevarlo a otro espacio. Eh, muchas veces no avanzan temas, no avanzan la solución de problemas porque no hay sentido de urgencia en las autoridades que están porque no conocen la realidad porque no saben lo que es no tener micro para ir al consultorio no saben lo que significa viajar una estudiante, yo estudié en Valparaíso pero viajaba todos los días de Quillota digamos. no conocen esa realidad y por tanto es difícil que tomen decisiones que le hagan sentido a la gente común y corriente. Pero si eso tú le sumas la posibilidad de haber sido delegada presidencial, por supuesto que genera una una sinergia, genera un encuentro de conocimientos y de experiencia que yo creo que son importantes. Lo lo digo con con mucha humildad porque además entiendo que lo que necesitamos hoy día es eh, que pongamos todas las experiencias que hemos podido acumular en nuestra vida en eh en función de las mayorías. Creo que eso es lo que representa hoy Janet Jara, es lo que intento representar yo también, y y bueno, ahora nos va a tocar trabajar esto porque vamos a tener que llegar con este mensaje de cada rincón, en mi caso de estas 25 comunas, en caso de Janet, eh, en el caso de de ella a nivel nacional, y bueno, por supuesto también de la mano con eh, nuestra candidata senadora, que es Carol Cariola, que él toma también le toca la región, digamos, somos tres mujeres, Eh, a mí me encanta eso, tengo Qué que decirlo Yo bien, creo que sí, las mujeres bueno. le hacemos bien a la política Porque también tenemos una mirada distinta De hacer las cosas Una mujer para los tres valles Marga Marga, Petorca, Concagua Señoras y señores, a esta hora de la tarde Sofía González Ex eh, Delegada presidencial de la región De Valparaíso eh, la verdad, las cosas que la dejamos invitada para una próxima oportunidad, me gustaría que le enviase un mensaje a la gente que la escucha, que es del Distrito 6, y por qué usted es una buena carta. No es fácil hablar de uno, pero bueno, en política, <risa> lógicamente... Cuesta. Claro, cuesta bastante, pero usted ha hecho un trabajo muy bonito, tiene una experiencia maravillosa, y me gustaría que invitase a la gente que, que le apoye, pues, Sofía. Por supuesto, oye, muchas gracias, la verdad es que sí, pues cuesta un poco hablar acerca de una, pero la verdad es que yo asumo que, que esta experiencia ha sido también producto de un trabajo que es mucho más grande. Si día, si yo no hubiese tenido la recepción de la gente cuando fui delegada presidencial eh, esta confianza de poder conversar, de poder llevar adelante el proyecto en conjunto, la verdad es que la experiencia no valdría de nada. Así que yo les agradezco muchísimo la posibilidad de conversar, de que me escuchen cierto a través de la radio Carnaval, una de la radio mamá, escuchada de, de, de nuestra región, de este distrito, les agradezco muchísimo y por supuesto voy a estar muy honradísima de estar otra vez junto a ustedes para contarles cuáles son las propuestas cuál es la mirada que tenemos para esta nueva etapa, para este nuevo momento que va a vivir nuestro país y por supuesto también nuestra región interior. Para las provincianas. Qué lindo. Yo me declaro una lindo. provinciana además. Qué lindo, le deseo mucho éxito, mucho éxito. Muchas gracias. Ah, que le vaya muy Muchas bien. Sofía González, buenas tardes. Buenas tardes.